Con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, hoy tenemos s u p e r invitados. ¡Lucy a n the Sky with Diamond! ¡The Beatles! ¡Lucy a n the Sky with Diamond! Y es que tal día como hoy, en 1967, se publicaba el álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No alcanzaban los 30 años cuando John Lennon. Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison publicaron este disco, considerado medio siglo después uno de los discos más influyentes de la historia, que lideró la lista de éxitos en el Reino Unido durante 27 semanas, además de 15 en lo más alto de la lista Billboard estadounidense. El octavo disco de estudio de The Beatles, editado en la víspera del verano del amor, al comienzo del á r e a hippie, marcó un antes y un después en el panorama musical, rompiendo los límites de la música pop. No se trataba de una simple colección de t r e canciones, e c sino que los temas se sucedían de manera continua, sin interrupciones, creando una obra global, por lo que pasó a ser conocido como el primer disco conceptual de la historia. La idea del disco surgió de McCartney en un viaje de Nairobi a Londres, tras lo que propuso al resto de la banda, encarnar a En otro grupo y sugirió el nombre de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, inspirado en las bandas que proliferaban aquellos años en Estados Unidos. Sí, amigos, son The Beatles. フフフフ。 p Leikisis se prepara para una larga jornada de trabajo. Sus alegres melodías sirven de compañía a los oyentes solitarios o animan el cortejo de parejas adolescentes. De lunes a viernes, de 5 a 8, Playkiss con Ricky García, un animalillo único en su especie. Esto es Playkiss. Canarias en directo desde el estudio 5 de Kiss FM. Bueno, déjame ir al Instagram para resolver. Algunas de esas recetas que nos habéis mandado con, con tres ingredientes. e h Ya sabéis que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, Playkiss-es, ¿vale? Mira. m o n s e 9 7 2 8 dice: patata, huevos y jamón serrano. Un muy rico y apetitoso plato de huevos estrellados. Pues sí, mira, no habían salido esta tarde todavía. Virosamari dice: Pues yo, con solo dos ingredientes, huevo y azúcar, te hago un pastel de caramelo para disfrutar de l o l i n d o Piro Samari, ya nos están mandando aquí un pastelito de estos, ¿eh? que yo por la tarde los pastelitos vamos aquí, la vending, la tengo negra, la vending. Lola, la que más mola, dice, bocata pollo y salsa azul, pan más pechuga pollo plancha, dice, eso sí que mola. Tallarines con guírgolas y cebolla confitada, nos lo dice, y malla puertas. De verdad, oye, de verdad, me, es complicado decir vuestros nicks a veces, de ¿eh? un d í a v a m o s a hacer un concurso, e h con los nicks vuestros n i s Ya sabéis, 606-712-658 o bien p l a y k e y s e s Esto es PlayKeys Play con Enrique García. Reque García. ヘブン s l e p d s g e a y a e t e s、so、u w h a To can I d to make you love me, what can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only something can Jesus.、Yeah. Yeah. Bien, que entra esta canción siempre. La pongas cuando la pongas. Y es que es uno de los grandes, por supuesto, el gran Brian Adams con Heaven. Bueno, son las 7 y 38 minutos. Cada v e q u é rápido se pasa la tarde. ¿eh? Y bien de día que es. ¿eh? Qué bien, que tenemos el verano a la vuelta de la esquina. Yupi. Bueno, va, venga, a lo que íbamos. Que el próximo día 28、pues、es el Día Internacional de la Hamburguesa. Y hoy queríamos saber. Con tres ingredientes q u é serías capaz de construir. Buenas tardes, Quiseros. Hola. Receta espectacular de las que no fallan, de las que siempre ganas. Venga. Es una rebanada de pan. Sí. Una anchoa y un dátil aplastadito. Ya me lo contáis. Hola, Ricky. Buenas tardes. Soy Carlos de Madrid. Hola, Carlos. Una receta, no, pero los que ya tenemos una edad,、si、hicimos la mili. Sí. Te puedo decir un menú con tres ingredientes:、Venga. sopa de. y patatas con buenas tardes familia juan desde sevilla h o l a Juan A ver、eh, bueno una cosa me alegro ya de que estés bien gracias r i q u gracias mira el gran plato que yo haría con tres ingredientes ¿Sí? y es muy sencillo ¿Sí? es un solomillo de buey a la plancha ¿Qué? Con f o i e fresco de oca a la plancha、Hola. también por encima. Obvio, obvio, obvio. Los ingredientes: la carne, el f o i e fresco y sal maldon. Sí, Hola, Ricky. Hola. Buenas tardes, soy de Hola, Ishi de Madrid. Me alegro que estés bien ya. Gracias, Víctor. Gracias. Aunque Víctor también es un crack. ¿eh? Claro que sí. Y bueno, la receta de tres ingredientes española por, por excelencia. ¿Sí? Yo creo que es el huevo frito con patatas y chorizo. Además, ¿Eh? son tonterías. Sí, que sí, hombre. Por a h o r a t e voy a mandar tres exitazos estupendos a tu radio. Mira, son Shiny Happy People de a R.E.M., i Moonlight Shadow de Mike Caulfield, y además está a punto de sonar el temazo de M. Clan que se llama Carolina. Esto es. 何 Enrique García. you、hey. estar happy cuando te cuente lo que te tengo que contar ahora, sí. Y es que quedan 29 días. 29 días para celebrar en Valencia, con el 20 aniversario de XFM, el mayor tributo a Mecano de la historia. Ya, a s mar... í、sí, amigos, la gira del 20 aniversario de XFM te trae a tu ciudad un show grandioso que ya han visto solo en Madrid más de 140.000 personas. Y te lo vas a perder el próximo 25 de junio en el estadio Ciudad de Valencia. Bueno, fíjate, 30 artistas entre músicos, cantantes, un show de luz, un espectáculo audiovisual increíble y además con las canciones de Mecano tocadas en directo y con nuevas versiones, tan potentes como estas. 29 días, será el sábado 25 de junio en el estadio Ciudad de Valencia. Las entradas, pues ya las tienes a la venta en KissFM.es. Las m e canciones de Mecano como nunca las has oído. La gira del 20 aniversario de KissFM, presentada por Turismo de Tenerife, patrocina y Budol de Ken Farma. Y ahora, amigos, nos teletransportamos y nos vamos. Hasta la ciudad de l Acibeles, s de Neptuno, del Paseo de la Castellana, de la m i l l a de Oro. Ahí está nuestro amigo Carlos, que se va a llevar este pack con los amigos de Smartbox que se llama Dos Días, con encanto. Y los madrileños y madrileñas, un abrazo muy fuerte y un beso muy grande. 102.7 en la FM. Mañana viernes es nuestro Dedication Day, así que tenemos una cita para pasar una tarde estupenda a partir de las 5 a las 4 en Canarias, aquí en Kiss FM. Mientras tanto, quédate para sintonizar con la mejor música del mundo. ¡Sí! ¡Hasta mañana! I'm a salad day, so maybe i turn away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing you c